Sí, acá estoy. Muy bien, ahí lo logramos. Buenísimo. Estamos en comunicación ahora sí con Jackie Flores, ella es la secretaria general de la Federación de Cartoneras y bueno, vamos a, a conversar, primero te saludamos Jackie, ¿cómo estás? Bien, bien, bien por suerte bien. ¿En este momento qué estás haciendo? Tomando mate. Muy bien, así es, tomando mate sola, seguramente el, el mate individual. Sí, obviamente, obviamente. Jackie, nos comunicamos por supuesto porque estamos, eh, bueno, a mí yo te admiro mucho, eso me quería dejarlo claro, es una mujer feminista, política, eh, cartonera, eh, eh, promotora ambiental, cosa que no es fácil eh, en este mundo. Eh, y, y que es interesantísimo conversar acerca de la lucha que vienen llevando desde cartoneras y cartoneros por la Ley de Envases con Inclusión Social. ¿Querés contarnos acerca de eso? Sí, muchas gracias, igual por tus palabras. Sí, lo importante que tiene la Ley de Envases con Inclusión Social, justamente el título, eh, significa un montón para nosotros, porque después la ley tiene contenido, porque es una propuesta absolutamente del sector, de todo el sector, no solamente de las federaciones. ¿eh? Uh -huh. Están movimientos sociales, ambientales, movimiento político, todo el mundo, apoyando algo que nosotros venimos denunciando y visibilizando, pero también teniendo la capacidad de una propuesta, ¿no? De mi sector, mi sector es parte de la economía popular. Y esta ley lo que representa literalmente, como en otras, otras oportunidades que no tuvimos Eh, la posibilidad de que nos incluyeran, porque en la República Argentina se viene queriendo discutir una ley de envase, pero sin incluir a los cartoneros y a las cartoneras, y sin mérito de nada, sino que es real. Nosotros somos los primeros ambientalistas y cuidadoras de la casa común, uh -huh. cuidadores de la casa común. Venimos haciendo un laburo, mis compañeros, hace muchos años gratis, y esta vez tenía que haber una propuesta y lo veníamos intentando. Pero bueno, la ley lo más importante es que va a generar una tasa, un impuesto, ¿no? Es una ley de presupuesto mínimo, la queremos a nivel eh, nación, federación, eh, pero también federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso implica que de ahora al más, quienes generen sus envases van a tener que declararlos, van a tener que declarar qué componen esos envases, porque acá generalmente cuando hablamos de residuos se habla post-consumo. Claro. No hay postconsumo como que la culpa la tiene la sociedad, que no se sabe desarrollar, sí. y sin embargo lo que queremos es que el costo ambiental lo paguen las empresas quienes generan ese envase, que en definitiva nos hacen cargo de lo que pasa post consumo sí. Y eso nos va a permitir primero eh, que tengamos eh, que lo puedan registrar. Después, finalmente vamos a poder tener eh, el, el listado, el registro realmente de cuántos cartoneros y cartoneras Nosotros tenemos un número aproximado que somos 200.000 cartoneros y cartoneras trabajando gratis en la República Argentina, y no queremos más que se naturalicen los 5.000, porque se nombra este número 5.000 basurales a celo abierto, como por ejemplo, que no se naturalice más que un municipio pueda disponer sus residuos en un basural a celo abierto, donde literalmente son mis compañeros los que eh, recuperan material de ahí en las pésimas condiciones, Entonces es una propuesta superadora, nos tiene uh -huh. muy feliz, uh -huh. porque aparte real, 10 eh, años atrás no podíamos hablar del cuidado del medio ambiente, la pandemia también hizo que literalmente nos diéramos cuenta que esto no va más, pero que también nosotros no podemos seguir trabajando gratis. Entonces ahí me toca defender al sector con esta propuesta que es superadora, porque no solamente es para el mundo cartonero, sino para el cuidado y la salud de toda la población, porque es abarcativa esta ley, porque vamos a poder tener trabajo en mejores condiciones, vamos a generar más trabajo. Y aparte de eso, vamos a poder incluir a las provincias, a los municipios, que sean ellos, que literalmente como un Estado velor, velador de, de derechos, no sean ellos los que tengan que hacer la propuesta e incluir a mis compañeros. Uh -huh. Jackie, eh, buenas tardes. Juan te saluda. Hola, Juan. Eh, Jackie, eh... ¿Qué pasaría, eh, estás contando la cantidad de compañeros que, que, que son cartoneros y cartoneras este, en el país, ¿qué pasaría si no hubiera cartoneros en, en nuestro país? Mira, siempre me lo preguntas. yo digo muchas veces qué bueno que tuvimos organizados los cartoneros y las cartoneras. Hubiera sido lamentable la situación porque en desmero de... Lo único que nos enseña, vivimos no solamente en un mundo capitalista de comercio que te hacen, lo único que, que te hacen es consumir. Vivimos en una Argentina de consumo uh -huh. y por eso yo lo decía anteriormente. Nosotros venimos denunciando esta realidad, ¿no? Venimos denunciando, pero venimos proponiendo también y la ley de envase con inclusión social llega en el momento justo de maduración del mundo cartonero porque nosotros construimos poder popular. Viste, muchas veces cuando cuando se nos quiere discutir, cuando se nos quiere ningunear, nos dicen cartoneros y cartoneras. Y la verdad, eso es no conocer el mundo cartonero porque hemos sido hombres y mujeres que hemos generado un trabajo de no tener una opción. Uh -huh. Partamos de esa base. Y la verdad que me, si me llamás cartonera, por eso agradecí las palabras de la compañera. A mí eh, es un mimo al alma que me digan eso. Entonces, literalmente hubiéramos todos colapsados. De hecho, en la pandemia industria del reciclado tuvo que reconocer que somos un sujeto esencial dentro del cuidado de la cadena porque a partir del recupero de material de mis sectores que me he podido la, la, la, la medicación de la población ha podido estar presente porque es con material reciclable. La alimentación, por sobre todas las cosas, y cuestiones de higiene, elementos de higiene es también. Entonces digo que la industria nos haya reconocido tiene que ver con el gran labor y laburo uh -huh. invisibilizado que tiene mi sector. ¿Y, y, y siguen siendo perseguidos por, por por ejemplo por la policía o estigmatizados eh, eh, por la sociedad se sienten eh, estigmatizados o perseguidos por momentos? Mira acá sí, ahí te escucho bajito acá en la ciudad de Buenos Aires no pero a nivel nacional sí tenemos los prejuicios tenemos los compañeros son violentados porque depende de cómo consideran el trabajo los gobernantes, no, digamos lo, lo, los que llevan adelante un municipio, las provincias, no es tan compatible con lo que nosotros venimos predicando hace mucho tiempo. Hay mucha discriminación porque se sigue el negocio, sí. el gran negocio de la basura es muy grande, eh, después el lobby de las sí. empresas que generan estos son muy grandes, Entonces, todo tiene que ver con la cuestión de no de no permitirnos trabajar y ningunear el trabajo que nosotros íbamos sí adelante. Uh -huh. eh, la República Argentina, sí, todavía siguen discriminando a los cartoneros y a las cartoneras, uh -huh. en vez de verlos como trabajadores de la economía popular y como ese sujeto ambiental importante que resguarda el cuidado de la casa común. Uh -huh. Jackie, ¿qué posibilidad tiene esta ley de bueno de, de ser sancionada? Y te complemento la pregunta, ¿cuál es la, la, la importancia ¿no? de que eh, actores del, de la economía popular integren y estén en el Congreso? Digo, ¿sean diputados, sean diputadas, sean senadoras? Mira, por un lado, eh, las expectativas que tenemos de la ley son muchas. Mucha, porque yo te lo decía, no hay ningún compañero cartonero y cartonera en la República Argentina que no sepa el contenido de la ley. Eso por un lado. No No solamente va a visibilizar, sino que va a garantizar un trabajo. Queremos regular el trabajo, los compañeros se lo merecen, trabajo ordenador de la vida. ¿Qué significa una cartonera o un cartonero en, en el Congreso? Significa justamente que entendimos el sujeto político, quién es mejor que nosotros que hemos generado nuestro trabajo, quién es, quién es mejor que nosotros de la pobreza estructural, donde podemos tener no solamente llevar al ejemplo de la ley basura cero, a partir de mi sector hemos podido garantizar en la República Argentina el salario social complementario, que es a partir de otra ley que garantizó derechos, ¿no? Y uh -huh. tiene que ver con estas propuestas que no se conocen, que tiene que ver con que tenemos ganas de abrir el, el, el abanico político, digamos, tenemos ganas de renovar, tenemos absolutamente muchas ganas y muchas propuestas de llevar adelante Una Argentina que si de verdad eh, va a ser para todos y todas, nosotros queremos tener nuestra voz porque qué mejor que nosotros para defender nuestros derechos y nuestros intereses, por sobre todas las cosas. Eh, Jackie, ¿cómo, si alguien quiere interesarse sobre estos eh, estos planes y, y esta forma de laburar que tienen ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo hace? mira nosotros nos manejamos como naturalmente se maneja la comunicación, no tenemos mucha posibilidad de, uh -huh. de hacernos visibles las redes sociales, Está la página de la Facil, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que representa las tres modalidades de cómo generamos nuestro trabajo. Después está la, la página de la UTEP y también puede estar eh, la página del MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es el Movimiento Cartonero, al cual pertenezco y fue mi base con toda esta hermosa locura de años de militancia. Jackie, te agradecemos esta comunicación y te, y te quiero pedir que, que nos dejes un mensaje para estas elecciones de medio término. Mira, un mensaje tiene que ver que literalmente de, de ahora en más no tenemos que hacer cargo, la, la, la, la patria nos pertenece a todos. Eh, la verdad que la democracia es absolutamente importante y una de las acciones dentro de la, de la democracia es la libertad de elegir quienes nos conducen. Que no nos olvidemos que quienes suben dependen del soberano que es el pueblo. Me parece que es realmente importante ese mensaje. Te agradecemos muchísimo desde La Pampa, desde la Quermés de los sábados. Ya volvemos. Muchas gracias a ustedes por el espacio.